Yo pensé que ya te lo habían quemado la merca ¡Oh! Ya te estoy quemando con una línea sola Y la verdad que el jurado te deja en bola Te deja en bola, pero no se están zarpados Tratas de hacer un flow, pero no te sales cebado No probé la merca, probé el faso tarado <risa> Vos no lo probaste y rapías como un traumado Como un traumado, ¡Oh! ¿sabes por qué? Porque yo no fumo, le respeto a lo que me enseñaron mis padres oh. Así que la verdad que en esto sigo bro Yo no quiero ser alguien, solo no quiero ser decepción yeah. Solo ser decepción, pero esa mierda ya no existe Dejé respetar los principios de mi padre cuando vieron que O vos viste que ya no me visten oh. Una Seguro cara. que lo hago y no es un chiste Vos comiste el viaje, pendejo Perdiste Sabes que pasanero, estuviste muy mal O sea, dejaste de querer solo por lo material ¡No!